Esta es otra de las expresiones de la, de la herencia. Argentina hacía 19 años que no tenía circulación、eh, del virus del sarampión, y bueno, ahora tenemos más de 105 casos,、eh, de los cuales 85 pertenecen a la provincia de Buenos Aires.、Eh, hacer lo que se dejó de hacer、eh, es volver a salir con toda la contundencia que tiene el Estado y la participación de la comunidad que en estas cosas se involucra、eh, activamente. A recorrer casa por casa,、eh, a verificar los carnets de vacunación,、eh, a, a llamar activamente a los, a los padres, a las madres de los chicos que lo lleven a controlar su vacuna y además también ellos mismos, porque todo mayor de seis años que no pueda acreditar dos dosis de vacunas antisarampionosas y que hayan nacido después del año 1965, no es nuestro caso, obviamente. Eh, necesita eh, tener acreditadas por lo menos dos vacunas. Entonces, si no las tiene, se refuerza. Y esto estábamos desplegando en todos los lugares donde estamos constatando circulación、eh, del, del virus del sarampión. Este, estamos reforzando esto y prácticamente en 10 días hemos、eh, duplicado la cantidad de chicos y de adultos、eh, de este grupo que le estoy mencionando. Porque encontramos las coberturas de este grupo bajísimas,、sí. estaban en un 27-30%. Entonces salimos con todo el poderío, este, conseguimos los recursos, de, nosotros decimos rascando la olla, porque la verdad es que han dejado una situación financiera este, insostenible, desastrosa.、Eh, pero ahí estamos,、eh, con intendentes, con secretarios de salud, principalmente abocados ahora, les decía, a la zona donde está circulando el virus. que Son las regiones quinta, sexta y séptima, este, particularmente los municipios de Merlo, La Matanza, Moreno eh, y eh, vamos a empezar próximamente San Martín porque también encontramos esta semana tres nuevos casos, este, entonces vamos a a privilegiar. No, no se puede extender más la campaña que a los lugares donde está circulando el virus.